En el comienzo del programa de hoy tenemos una banda novata que acaba de presentar su primer trabajo. Llegan desde Nueva York y tienen un nombre muy curioso, The Pains of Being Pure At Hair. Una banda que mezcla muy sabiamente melodía con ruido, siguiendo las doctrinas de aquel movimiento llamado Noise Pop. Vamos a quedarnos con una de las canciones de su álbum, un tema llamado Come Saturday... Una delicia que nos presentan The Pains of Being Pure at Her para el comienzo de la sesión de hipnosis. Bienvenido, bienvenida. que recuerda a otros tiempos aunque es plena actualidad uno de los primeros álbumes eh, destacados de este año 2009 el álbum de debut de estos chicos neoyorquinos álbum que recuerda a tiempos eh, de my bloody valentine o de pastel vamos a continuar ahora con una banda eh, veterana unos chicos británicos llamados The Wave Pictures que hasta este año 2009 no es cuando han conseguido publicar un álbum en una discográfica medianamente decente. Todo ese bagaje musical se le nota a los chicos en este nuevo trabajo llamado Instant Coffee Baby. Ellos son The White Pictures y esto se llama I Love You Like a Madman to bed If you made it through to without sticking your nail scissors in my neck I'll buy you bras instead of pickled eggs, chocolate instead of chutney Good red wine instead of bad red wine Next time I remember your birthday I ate peaches straight from the can The juice ran Chin dripped on your parents' carpet. séptimo disco de The White Picture de este Instant Coffee Baby y canciones como I Like You Like It, Madman bajo el patrocinio pues, de gente importante como Darren Heyman de Hefner o Herman Dune. Vamos a continuar en hipnosis, lo vamos a hacer con otros novatos, unos chicos que llegan desde California, desde, desde Los Ángeles, ellos se llaman The French Semester Una de las canciones con las que se muestran. Esto se llama The Day of the Barrel. Try to count Open Letter to the Disappear, es como se llama el álbum de debut de estos muchachos llegados desde California, llamados The French Semester y canciones como ese The Day of the Barrel. Nos vamos ahora a escuchar a una banda también con sonidos oscurillos, una banda a medio camino entre Vigo y Barcelona. Ellos se llaman Cat People, tienen entre las manos actualmente lo que es su segundo trabajo, un álbum llamado What's the Time Mr. Wolf con canciones como esta que vamos a escuchar ahora, llamada All These Cheers. Es la música de Cat People. Un poco marcial en este en el final y en el comienzo también de este All These Tears firmado por Cat People con esos aires post punk o nueva oleros Cat People una banda ya te digo originarios de Vigo aunque afincados en Barcelona y con eso vamos a continuar con más gente que llegan desde esa ciudad en concreto un personaje eh, que actúa con seudónimo, se hace llamar The New Raymond a, ...a lo largo del 2008 escuchamos en diversas ocasiones... ...lo que fue su álbum de debut... ...tenía de un Ramón, realmente Ramón Rodríguez... ...el cantante de Madí... Eh, ...escuchábamos eh, canciones de, de aquel álbum... ...ese álbum llamado A Propósito de Garfunkel... ...ha tenido una continuación, digamos... En, en, un, en un EP con cinco canciones formado por Descartes del, del álbum original. Ese EP lleva por título La invasión de los ultracuerpos y tiene canciones que no desmerecen respecto a las del de álbum como este Sucedáneos de New Ramon. I go ...experto en pop, sin duda alguna... ...The New Raymond con ese álbum de Descartes... ...fíjate que ¿qué nivel tiene el álbum de Descartes... ...la invasión de los ultracuerpos... ...canciones como Sucedáneo... ...hablando de buen pop, con eso vamos a continuar... ...con una de las mejores bandas de este estilo... ...en muchos años... ...han lanzado en, este, en estos días... Un, ...un álbum de grabaciones en directo para la BBC... ...estamos hablando de Belan Sebastián que en este directo, en estos directos eh, recogidos de su de su mejor etapa, podríamos decir, de, de la etapa 96-2001. En el año 2001 eh, la banda que, que fundase Stuart Mordoch pues pierde a uno de sus componentes míticos como fue Isabel Campbell. Sin embargo aquí nos encontramos eh, pues en plena en plena forma. Belan Sebastian una grabación de su canción like Dylan in the movies realizada para la cadena pública británica para la bbc <música> Don't go through the park If you're on your own It's a long walk home If they follow you Don't look back I'm dealing with the movies On your own If they follow you Start your mind Sitting settled down on the pillow soft, when they've all gone home, you can concentrate. La versión original era una maravilla, Like Dylan in the Movies, y esta versión realizada para la radio británica no se queda atrás. Grabaciones realizadas en tres programas para tres mmm, locutores míticos como Mark Radcliffe, Steve Lamac o el desaparecido John Peel. Belan Sebastian Like Dylan in the Movies, esto era de BBC Sessions. Vamos ahora en hipnosis con el músico español pues qué más está dando que hablar en las últimas semanas. Desde que en el pasado 2008 editó su primer trabajo Escuela de Cebras ha estado sonando por aquí Joe Crepúsculo, al poco tiempo edita un nuevo trabajo llamado Super Crepus, un álbum. Eh, ambos álbumes estaban en pues en descarga gratuita en su en su página web cuando han llegado a las listas de final de año numerosas publicaciones entre ellas Rock Deluxe lo sitúan como mejor álbum del 2008. Joe Crepúsculo, Baraja de Cuchillos. Hemos quedado enganchados a la música de Joe Crepúsculo desde las primeras escuchas. Uno de los primeros sitios que pudiste oírlo fue aquí, en Hipnosis, ya lo sabes. Después de estos minutos de autobombo, la música de Joe Crepúsculo inclasific inclasificable eh, en su, su MySpace, eh, él se definía como Trovador Punk, en, en Rock de Luz hablan de pop chatarrero, en fin, todo eso da idea de del sonido amateur cutre según se define eh, él mismo también y sin embargo a pesar de, de esa economía de medios digamos eh, una música muy mi personal y una, una música adictiva como ese baraja de cuchillos eh, el grupo que viene a continuación llegan desde almería lo suyo es el surf pop y su álbum me temo que no ha parecido en, en, en ninguna o en muy pocas listas de lo mejor del 2008 Sin embargo, dedican una, una canción a, a Marta, eh, es el nombre de, de mi niña pequeña, y a, y a mi otra hija, la mayor, pues es una canción que le gusta mucho a Blanca. Eh, ellos son los Summers y esto es Marta. ¡Un, dos, tres, sí! Genial, Google se maquilla un poco más de lo normal. La gente de M5 no la deja de mirar. Dicen que es un poco rara, pero es muy moderna y tienen las mejores tierras de la historia universal. Y es la chica más bonita que he visto jamás. Me da igual si no se pone con mi solestar. Mi cambios está cerrado, no lo necesita porque más bonita en la Ahí queda eso, la chica de cada verano Marta es la chica más bonita que he visto jamás, una de las canciones que más suenan por mi casa vamos a continuar con más pop divertido más pop intrascendente grabado en nuestro país, una banda llamada Lala, Love You y una canción que dedican una maravilla a Miriam Díaz Aroca Fue en el cajón desastre donde reventó tu arte že do arte una delicia ¿no? no digas que las rimas son sonrojantes ni nada de eso es, vamos, es la música de La La Lobby una canción dedicada nada más y nada menos que a Miriam Díaz Aroca, vamos a seguir con más pop juvenil en este caso firmado por Las Escarlatinas que han sacado un álbum muy muy interesante con, cancion con canciones pop redondas como este Mi Guardilla Six el pop naif de las escarlatinas con su nuevo trabajo Al galope y canciones como Mi bordilla Six Vamos con una musa, una auténtica leyenda de la música que ha vuelto en, este, en esta temporada. Jane Birkin ha sacado al mercado un álbum en el que por primera vez en toda su carrera Ella es la compositora de, de todos los temas. El álbum se llama, al igual que esta canción, Enfants Diver. Ella es Jane Birkin. Nos vemos la cour, Un visage tromperé Flué Les corps gris Enfants divers Rar Les poils Papillés Sur leurs jambes Le terrain flé, pas les épines Déjà d'un défendu Croyant tout perfidie Interdit, épave des promesses Enfantines, les lèvres Les plages noires, j'ai passé mes nuits à nous regretter. il y a un pays invérifiable inaccessible comme les morts j'ai passé ma vie à le rechercher Su anterior trabajo, que también sonó por supuesto por aquí, se llamaba Fiction. Estaba cantado en inglés y se rodeó de gente muy importante del mundo de la música, como Neil Hannon, como Beth Gibbon, como Dominique A. Sin embargo, en este nuevo trabajo, Jane Birkin pues, eh, se ha propuesto y lo ha conseguido desde luego con éxito componer todas las canciones con un resultado magnífico como este en Fandiver. Vamos a continuar ahora con una canción que ya sonó aquí en su día, Que, que daba título además al último trabajo de Hot Chip. La canción en cuestión es Made in the Dark, aunque ahora lo encontramos en, en, otra, en una versión que han grabado a medias con el mismísimo Robert Wyatt. Esta es la forma en la que suena Made in the Dark. We were made in the dark. Since we fell apart I've been Nothing original sonó en su día por aquí y ahora que recuerdo también sonó una versión que hizo la nueva diva del sol blanco Duffy. Ahora lo volvemos a encontrar en otro EP que han grabado con el maestro Robert Wyatt y en el que se desmarcan con esta maravilla Mate in the Dark. Continuamos en Hipnosis, lo vamos a hacer ahora con, con el nuevo álbum de Nacho Vegas, El Manifiesto Desastre. esta canción lo encontramos pues... Eh, disfrazado de Nacho Vegas, Nacho Vegas haciendo de Nacho Vegas en morir o matar te sentaste justo al borde del sofá como si algo allí te fuera a morder dijiste hay cosas que tenemos que aprender yo a mentir Tú a decirme la verdad, yo a ser fuerte y tú a mostrar debilidad, tú a morir y yo a matar, y después se hizo el silencio, y el silencio fue a parar a una especie de pesada y repartida soledad, y la soledad yo paso. A un terror que hacía el final Nos mostró un mundo del que ninguno quisimos hablar Y así eran nuestras noches Y así era nuestro amor Comenzaba en el silencio Continuaba en el terror Y otra vez de ahí el silencio Dime para qué hablar de lo que Pudo haber sido y de lo que jamás jsem tratando de adivinar qué fue eso que hicimos tan mal, si en fin se trata de morir o de matar. Así que co jsem udělal, a co Vuelve a prometerte amor Con dinero, encanto Y alguna canción Por favor, prepárate Para huir Vete lejos y Vímíntate a observar Esta escena Tan vulgar Conoció a unas cien Mujeres y a cincuenta Enamoró Conoció a otros tantos hombres y con tanto se acostó Y fundió todo el dinero y la gente se cansó De escuchar noche tras noche la misma triste canción Y ahora ve que el universo es un lugar vacío y cruel Cuando no hay nada mayor que su necesidad en el y Jarrillo, se comienza a torturar y habrá a alguien gritándole hágase tu voluntad y en la culpa solo en parte es mía y en parte lo es de los demás de lo que se trata es de morir o de matar de morir o matar Fue aquella gitana que nos leyó el borde Uno es el asesino y el otro es el que va a morir. Y salimos de allí y me miraste asustada y el miedo solo en tu voz antes de que. Mates, prefiero matarme yo y emprendiste así tu vida y yo corría a mi habitación y mezclé una cuchara, el polvo blanco y el marrón, y con la sangre aún resbalando, te llamé desde ese hotel, por favor entiende que algo no funciona en mí muy bien, y al otro lado. Te doy yo dar yo no seguir mi colde y me suplicaste déjame de una vez déjame de una vez Y tus párpados cayendo se me antojan y y te observaré durmiendo y me pondré a susurrar Nuestras almas no conocen El reposo, vida mía Pero si hay algo que es cierto Es que te quiero un mundo entero Con su belleza y su fealdad Porque no puedes aceptar Que esto no se trata más Que amor mío De morir o de matar De morir o matar De la santa paz que en vida no te jamás Pues hasta morir la única opción siempre es matar Siempre matar La iconografía habitual de la música de Nacho Vegas El dolor, la droga, la muerte, en fin Morir o matar, uno de los temas que componen el manifiesto desastre, el último trabajo del asturiano Nacho Vegas. Nos vamos ahora hasta los Estados Unidos para escuchar la música de esta banda psicodélica llamada Fleet Foxes. Esta maravilla lleva por título White Winter Hymnal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 To keep the little heads from falling in the snow And I turn around and there you go And Michael you would fall and turn the white snow red strawberries in summer. Los barbudos Foxes llegan desde Seattle, aunque por cómo suena su música daría la impresión de que son californianos. Esta es una de las canciones de su último trabajo, ese himno al invierno blanco, una auténtica maravilla. Llegamos casi al final de la sesión de hipnosis, no queda tiempo para una canción, una canción llamada Oh Baby, firmada en principio por una auténtica música, uh, musa de la música como es Marianne Faithful. Y digo en principio porque en esa canción colabora el mismísimo Anthony Hetgar también. Do